Hola a todos, mi nombre es Erika Sánchez, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Estoy transitando la etapa final de la carrera y desde que empecé soy beneficiaria del Progresar. El Progresar creo que es una herramienta fundamental para que se garantice cada vez más el derecho a la educación, sea tanto en la etapa de secundario como en terciario y universidad. Si bien en nuestro país tenemos la suerte, el privilegio y el derecho de que la educación es pública y gratuita, estudiar no es gratis y mes a mes debemos afrontar muchísimos gastos que van desde materiales, fotocopias, transporte, alquiler, bueno, muchísimos, de los cuales gracias a esta ayuda económica de parte del Estado podemos cubrir algunos. Por supuesto, los montos de esta beca, antes era un plan, actualmente es una beca, no son suficientes para cubrir todos los gastos que tenemos como estudiantes, pero al menos es una ayuda que a muchos nos resulta un pilar prácticamente fundamental para continuar con nuestros estudios. En este momento están abiertas las inscripciones, por lo que todavía no hay mucha información oficial al respecto. Por ejemplo, desconocemos cuáles van a ser los montos. Yo Para tener una idea, el año pasado estaba cobrando alrededor de 4.000 pesos, pero seguramente debido a los aumentos que afectan a todo lo que necesitamos, eh, se vean reflejado alguna actualización de, de los montos. Esperemos que haya alguna actualización para que se, podamos seguir estudiando como veníamos haciéndolo años anteriores. por mi parte ya estoy anotada a la espera de los resultados de mi postulación y por supuesto con la expectativa de contar una vez más con esta ayuda para poder finalizar mis estudios superiores y bueno invito a todas, todos y todes quienes necesiten y quieran anotarse en el plan a que lo hagan que es muy fácil el trámite si tenés entre 18 y 25 o si tenés más de 25 y ya estabas estudiando podés anotarte, es súper simple y aunque a veces no parece mucho y faltaría que realmente nos alcance para todos los gastos que tenemos. Es una ayuda importante y es una manera de apostar a que nadie se quede fuera de las aulas por una situación económica. Espero que este año seamos muchos, muchas y muchas más quienes podamos acceder a este beneficio y seamos más estudiando.